a meditar en un tema que le hemos titulado como ladrón en la noche ¿Cómo se llama el tema hermanos? como ladrón en la noche y para ello vamos a leer una vez más Dice velad pues, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora ese ladrón habría de venir velaría Y no dejaría minar su casa Por tanto También vosotros está preparados Porque el hijo del hombre Vendrá a la hora Que no pensáis Yo preparando El mensaje y me puse A pensar muchas cosas hermano. Muchísimas cosas Me puse a, a pensar en mi vida En la de mi esposa, en la de mis hijos Cómo andan mis hijos Y cómo está la iglesia y todo eso Vino y cayó un temor en mí hermano Pero un temor profundo Como un temor ¿Qué pasaría si Dios viniera en este instante? Imagínense, Hermano Yo eh, o sea espiritualmente Siento libertad Y puedo decir que venga Gloria a Dios es una bendición Amén hermano como dice Apocalipsis Si sí, ven Señor Jesús ven Porque la iglesia está preparada Amén Ahora El Señor me dijo y tú estás preparado Y yo le dije Señor yo siento Que yo sí estoy preparado Mi esposa también Mis hijos si sí no lo sé Señor Entonces el Señor me puso a, a pensar estas palabras ¿Qué pasaría Si el Señor apareciera Hermano porque Dios Va a aparecer cuando usted menos Se lo imagine no va a estar Ni pensando tan siquiera usted que, que Ese día Cristo va a venir nada cuando de repente paz aparecerá Porque va a aparecer dice la palabra amén Ahora esa, esa palabra hermano eso fue como a las 3 de la mañana Toda la mañana eh, me levanté de vuelta como a las 5 y, y empecé a pensar aquello y como un temor Mira y si viene ahorita ¿qué pasaría Eran las 6, 7 de la mañana y lo mismo amados hermanos Entonces yo entendí Señor tú no quieres que yo predique otra cosa Sino de tu venida, de tu venida Porque verdaderamente predicamos de todo, amados hermanos, menos de la venida del Señor. Y es lo más importante que deberíamos de predicar. Hermano, la venida del Señor sucederá, quiéralo o no lo quiera la gente, va a venir. ¿Amén, hermanos? ¿Y cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo estamos esperando, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra, escuche, pero sabed esto, dice la Biblia. El Señor dice, pero sepan esto, sépanlo. Que si el padre de familia supiese a qué Horas el ladrón habría de venir velaría ¿Por qué velaría? porque él sabe que va A venir el ladrón, Ese o pone un ejemplo De cuando la gente está en la casa y que No sabe cómo el ladrón aparecerá o Cuando aparecerá un ladrón, todo mundo Hermano busca poner una chapa fuerte en Su casa, un candado más seguro Usted busca poner un portón Inclusive sus perros allá afuera de su casa Y preparar porque todos saben Que cuando usted menos se imagine Un ladrón vendrá Amén hermanos Ahora escuche esto Preste mucha atención El ladrón hermano No vendrá Si él no sabe que hay algo de valor Adentro de esa casa El ladrón nunca aparecerá Escuche hablando terrenalmente Si no sabe que hay algo de valor en esa casa Un ladrón no se preocupa por las casas vacías ¿Sí me entiende Sino por las casas donde se oye que hay dinero Que hay eh, carro nuevo, que hay posesiones y todo eso Entonces hablamos de un sentido espiritual amados hermanos Le pongo un terrenal como el, el, el ladrón se da cuenta En las casas donde hay mucha bendición Y Dios pone también otro ejemplo que el enemigo es como un ladrón. El, el ladrón roba solo donde hay. Si el ladrón sabe que ahí no hay ni para comer, que se va a ir a meter a ese lugar. Pero si el ladrón sabe que en esa casa hay dinero, tienen ahorrado, están recibiendo de, de Estados Unidos o de lo que sea, personas que mandan dinero a sus países. Hermano, ahí están los ladrones acechando todo el tiempo. En la vida espiritual de un cristiano, Cuando usted no busca de Dios el diablo no se preocupa por usted porque sabe que usted no busca de Dios va a la iglesia cuando quiere y no busca llenarse de Dios ni nada. Entonces Satanás hermano no se preocupa de esas personas pero cuando el diablo se da cuenta que un cristiano busca de Dios, que un cristiano ora, que un cristiano ayuna, que un cristiano lee la palabra, que un cristiano le habla a sus hijos. Que un cristiano ora para dormir, para levantarse Entonces el diablo dice ahí hay algo Ahí hay algo que, que quiero robar dice el diablo Entonces él se preocupa por aquellos Que están buscando llenarse de la presencia de Dios Amén Ahora ese es un sentido terrenal todavía Terrenal porque estamos en la tierra verdad Estamos en la tierra y el diablo se va a preocupar Por aquellos que buscan de Dios No por los que no buscan de Dios Hay hermanos que me dicen hermano Yo que ni pruebas tengo Mire hermano, yo siempre les he dicho, busque de Dios y ya va a ver cómo le van a llover las pruebas. Métase con Dios y se va a dar cuenta lo que son las pruebas. Hay otros me dicen, hermano, viera cómo estoy pasando pruebas. Gloria a Dios, le digo hermano. Bendito Dios, porque eso me dice a mí que estás echándole ganas buscando de Dios. Porque si no tienes pruebas, ¿qué? Si no tienes pruebas, es porque no estás buscando de Dios. Pero cuando tú buscas de Dios, las pruebas van a aparecer, amados hermanos. ¿Amén hermanos? Entonces fíjese esto, amados hermanos. La Biblia nos habla de la venida del Señor Del arrebatamiento ¿Por qué le digo del arrebatamiento? Porque no existe la palabra rapto Muchos dicen el rapto, ya venía el rapto Esa palabra rapto bórrela de su mente Porque eso no existe El rapto es como alguien que se roba algo Se lo rapta, ¿Sí me entiende Pero el Señor no viene a robarse nada Nosotros somos de Él Amén hermano ¿Cómo Dios se va a robar algo? Es como que usted se vaya a robar algo a su casa. Usted o que se va a andar robando en su casa si todo lo que hay dentro de su casa es suyo para qué se lo roba. Entonces, amados hermanos, el Señor no viene a robarse nada a la tierra. La tierra es de Dios. Amén, hermanos. Los mares, los cielos, las nubes, todo lo que usted mire alrededor es suyo. El, el hermano que está en la par suya es de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el Señor no viene a robar ni a raptar nada. Él viene a arrebatar. Amén hermano, porque usted, usted, alguien que le quiera quitar algo Usted va y se lo arrebata, esto es mío, esto no te pertenece a ti Entonces eso viene a ser el Señor, arrebatarnos de esta tierra Y fíjese esto hermano, en estos versículos del 43 al 51 Jesús habla de un siervo fiel y prudente, fíjese Vamos a leer una vez más, el versículo 43, lo tiene Dice, eh, pero saben esto dice Que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón. Habría, perdón, velaría dice. Amén hermanos. Y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estáis preparados. Porque el hijo del hombre vendrá a la hora que menos pensáis. El 45 dice, un asigno de pregunta dice. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, por, dice, para que les dé el alimento a tiempo. Ahí habla primeramente con los hombres que Dios ha puesto al frente de las congregaciones. ¿Quién es pues aquel siervo fiel y prudente a quien su Señor puso al frente para que les dé el alimento a tiempo? Porque está hablando de, de una comida espiritual a tiempo, significa... Que no, no vayamos a decir el día de mañana, ay, pero ¿por qué no prediqué de esto? Si yo hubiera predicado de esto, los hermanos se hubieran preparado, pero ¿por qué predicaba de esto otro? Predicaba del otro y de esto no lo pude predicar, Señor. Mira, eh, perdóname porque no lo hice. Entonces el Señor dirá, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente? Fiel a Dios y prudente es aquel que se prepara, aquel que no deja las cosas para último. Amados hermanos, mire. Nosotros en esta tierra tenemos suficiente advertencia como para que le reclamemos a Dios el día de mañana si nos llegamos a quedar Usted y yo tenemos suficiente advertencia, se puede decir demasiada advertencia Se nos ha advertido hermano, se nos ha advertido por la palabra que Cristo viene pronto Que Cristo aparecerá, quiéralo o no lo quiera aparecerá el Señor Entonces, hermano, si alguien se llega a quedar, aquí, hermano, no es culpa del pastor. Porque siempre usted sabe que cuando algo nos pasa, siempre buscamos un culpable a quien echarle la culpa. Yo me pongo a pensar, Señor, si yo no me santifico y tú vienes, te llevas tu iglesia, ¿qué pasaría si todos los hermanos que se quedaron, que Dios quiera, nadie se quede, amén, hermano? Pero póngale que alguien de ustedes se quedara y viniera al culto esa noche. Y sabe que todo mundo se desapareció y que aparezca yo hermano, que aparezca yo con ustedes ahí Y le dijera hermanos se fueron todos hermanos, solo nosotros nos quedamos Pero no hombre dejémonos cortar la cabeza hombre y nos vamos con Cristo Mano esa es mentira hermano, ya cuando alguien se, se queda hermano el que se quedó se quedó Dios no viene ya otra vez, escuche esto, escuche Muchos dicen en la segunda vuelta me voy yo, en la segunda oportunidad Dios va a venir ahorita y después vendrá otra vez para sacar a, a todos los de la tribulación Escuche esto Dios vendrá cuando saque todo su pueblo el Señor tratará ya no más con nosotros Los mexicanos ya perdieron la oportunidad, los hondureños ya perdieron la oportunidad Los salvadoreños, guatemaltecos, africanos, nicaragüenses De donde usted le quiera decir ya perdieron la oportunidad El Señor habla de, de, de los que se queden en la tribulación Pero se queda el pueblo de Dios que no quiso aceptar a Cristo como su Salvador Que no quiso reconocer a Cristo y está hablando del pueblo de Israel De los 144 mil escogidos y dice la Biblia 12 mil de cada tribu Y por eso, hermano, son 12 tribus, 12 mil, los son 144 mil. Pero es porque Dios está tratando con su pueblo. Pero nosotros ya perdimos el tiempo de gracia, amados hermanos. La Biblia dice, por gracia soy salvos. Ahora usted dirá, hermano, yo sí creo en la segunda venida de Cristo, que Cristo viene, pero viene de vuelta a arrebatar a todos. Bueno, pues quédese usted, hombre. Si usted tanto que cree que, que, que sí, pues usted quédese, no se preocupe. Quédese. Y si no se salva usted va a decir híjole yo que tanto que creí que sí me iba a salvar Bueno pues aquellos que nos vayamos con Cristo porque yo me voy con Cristo hermano Yo no sé si usted se va con Cristo pero yo sí me voy con Cristo Dale un aplauso al Señor y dale gloria porque Cristo viene Amén, hermano Decía Gigi Ávila Cristo viene <ríe> Qué tremendo Gigi Ávila verdad Cristo viene qué bonito hermano siempre anunciaba la venida de Cristo usted dirá hermano pero se fue él y Cristo no vino hay mucha gente que dice eso ah, eso de que Cristo va a venir yo no lo creo que mire hermano le voy a hacer una pregunta usted cree que porque esa gente no cree que Cristo viene dejará de venir Cristo Ay no creen ellos, no. Ah, pues mejor no voy Hermano porque ellos no creen Que Cristo viene, usted cree que Cristo Va a decir no creen ellos nada, no, pues mejor No voy ni para que, de todos modos ni creen Que yo voy a llegar, el Señor no le Importa si la gente cree o no cree Él va a venir hermano. Él va a venir, Cristo Vendrá de nuevo amados hermanos Y como ladrón en la noche No vendrá hermano De una forma que le va a llamar un día Va a levantar un profeta y le va a decir Miren dice Dios que mañana Viene todo el mundo, las iglesias ¿Cómo cree que estarían hermano? ¿Cómo cree que estarían las iglesias Esa noche? ¿Por qué? Porque supuestamente un gran hombre De Dios está diciendo que Cristo Le habló que mañana venía Amados hermanos Cristo no hará eso Porque la Biblia dice que Ni aun los ángeles del cielo Saben Dice nadie sabe ni aún los ángeles ¿Por qué cree que ni aún los ángeles? Le voy a explicar por qué Porque aún los ángeles pueden ser Tentados a pecar ¿Cómo dirá usted? Ese hermano Jonás ya se salió de. ¿Cómo que van a pecar los ángeles? ¿Y por qué cree que tiraron a Satanás Y a sus demonios para la tierra? No eran sus demonios, eran Satanás Y los ángeles, aquí se volvieron demonios ¿Amén hermanos? En la tierra Se volvieron demonios, pero ellos Eran ángeles y allá en el En el cielo pecaron, imagínense, hermano No digamos aquí en, en, en la tierra Ahora escuche esto Vamos a ir poco a poco Mire la responsabilidad del hombre Del hombre de estar preparado Está en el versículo 45 Que dice quién es pues el siervo fiel y prudente El cual puso su Señor sobre su casa Para que le dé el, alime, el alimento a tiempo Amados hermanos El alimento a tiempo Vuelvo le repito amados hermanos Todavía hay tiempo Amén Todavía tenemos tiempo Usted si anda mal Tiene tiempo de arrepentirse hoy Yo no le puedo asegurar mañana Mañana yo no lo sé Nadie conoce el día de mañana Pero la Biblia dice Si oyeron la voz de Dios hoy Siempre dice el día de hoy Porque hoy todavía hay tiempo La puerta todavía está abierta, todavía podemos escapar de esta condenación Amados hermanos, la gente vive como que nada va a pasar Mire hermano, yo no sé si de aquí a, a dos semanas Hermano, todo cambiará completamente Pero vamos a ponernos un ejemplo nada más Que de aquí a una semana viene Cristo vamos, Es un ejemplo nada más, yo no lo sé Vuelvo y repito, nomás es un ejemplo Si de aquí a una semana Cristo aparece y aquellos que estuvimos apercibidos volamos con el Señor Imagínense qué pasaría de aquí a una semana con aquellos que negaban la venida de Cristo Con aquellos que no se apercibieron, con aquellos que no les importaba ir a la iglesia Iban hermano cuando querían verdad pudiendo haber ido mire Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da de ponernos bien delante de Dios La Biblia dice esto Si el padre de familia supiese A qué hora vendría el ladrón Él no dejaría, no dejaría minar su casa ¿Por qué no lo dejaría? Porque él sabiendo que Cristo viene ¿Cómo va a estar hermano? Perdiendo el tiempo Entonces está hablando de aquellos que hemos creído en Cristo Que si sabemos que Cristo viene ¿Por qué perder el tiempo cuando lo podemos aprovechar? Por eso hermano a la gente se le hace pesada El camino de Dios Porque viven la vida a sus anchas Yo siempre me he puesto Mire porque mi esposa me decía hace poquito Jonás Ya cumplimos 20, no sé cuántos años de Cristo 20 años Y no dijimos nada No hicimos nada, ni una fiestecita, nada 20 años de cristiano y, y, y pero me dijo, "¿Y tú has sentido esos 20 años?" Y yo me puse a pensar y dije, "No. ¿Sabe por qué no he sentido esos 20 años de cristiano? Porque cada día lo vivo como que fuera el último día." Mire, si usted cada día que viene, usted cantara como que fuera el último día, ¿cómo se cantaría aquí, hermano? Si usted cada día que viene a la iglesia, pasara al altar a orar como que fuera el último día, ¿Cómo oraría usted hermano? Si usted cada día que sabe que ya vienen las 7 de la noche Y hay servicio y usted sabe que este es el último día ¿Cuántos se quedarían en la casa hermano? Pero ¿Qué es lo que está pasando? Es que la gente no está percibida Ahí vemos que la gente no está percibida ¿Creen que, que esto de la venida de Cristo eh, Va a ser tal vez de aquí hasta que ellos se mueran Y no sé cuánto? Amados hermanos cuando menos te imagines Cuando menos te imagines No te van a dar advertencia No se te llamará por teléfono Diciendo este mira ve Ahora a las 8 viene el Señor Nadie te va a mandar un mensaje de texto Nadie te va a poner un, un anuncio en el Facebook Nadie te va a salir en la radio diciendo Hermanos prepárense porque a las 8 De la venida de Cristo Nadie sabrá, nadie El pastor tampoco Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces hermano? Apercibirse, ser prudente Velar, estar listos Preparados con la armadura del Señor Puesta todos los días Para que el día que aparezca Porque va a aparecer Ese día a ti no te agarren Desapercibido Amén hermanos, mire esto Este acontecimiento Se conoce como el arrebatamiento ¿Por qué se conoce como el arrebatamiento? Porque le busqué hermano Rapto, rapto, rap, nada de rapto hermano No aparece ni existe la palabra rapto No existe Para aquellos que la anden buscando Dejen de buscar eso que no lo van a encontrar amados hermano No aparece en ninguna parte de la Biblia Entonces fíjese La Biblia si sí dice en muchísimas escrituras Como ladrón en la noche como En muchas, mire le voy a poner unas tres Nada más La que acabamos de leer dice Vamos a leer el, ve, el, ve, el 42 Velad pues? Porque no sabéis a qué hora Ha de venir vuestro Señor Pero sabed de esto Que si el padre de familia supiese A qué hora ha de venir el ladrón Habría de, dice El 43 Pero saben de esto Que si el padre de familia supiese A qué horas el ladrón habría de venir Velaría ¿Amén hermanos? Y no dejaría minar su casa Ahora porque dice que el ladrón Habría de venir porque es, ese es el ejemplo Más cercano a la venida de Cristo Mire no lo escribí pero lea Pongamos algo aquí, pongamos algo aquí Algo que nos detenga y vámonos a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 Cuando lo tenga dígame Bueno vamos a leer del Apocalipsis 3, 2 Apocalipsis 3.2 ¿Lo tiene? Dice Sé vigilante Y afirma las otras cosas Que están para morir Porque no he hallado tus obras Perfectas delante de Dios Acuérdate Dígale a su hermano que está a su lado Acuérdate Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Y guárdalo Y arrepiéntete pues Pues si no velas Vendré sobre ti ¿cómo? como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti hasta ahí nomás y, y mira esto le dice que si no velas está hablando a la iglesia hermano mira esto le dice que si mira afirma todas las cosas que están para morir porque no hay algo perfectas tus obras Dios le está hablando a nosotros los que hemos creído en Cristo le dice Dios afirma las cosas que están para morir ¿Cómo que están para morir? Hay cosas en nosotros que todavía no han muerto, amados hermanos. Todavía no han muerto. ¿Cómo cuáles? Hay gente que si lo hacen enojar, rápido revive. Y dice, mira, no me hagas enojar porque te... Entonces eso todavía no está muerto en ti. Esa naturaleza, ese hombre viejo que es muy enojón, todavía no ha muerto en ti. No ves a tu mujer hablando con alguien... Porque ya estás viéndola, y está viéndola, y está, está viéndola y al final se van. Dice ¿Por qué hablabas con ese hombre? Todavía esas áreas de celos todavía no han muerto en ti. Y el Señor dice afirma todas esas cosas y ha de, de una vez que mueran en ti. Porque no he hallado perfecta tus obras. Hermano ¿Usted cree que las obras que usted hace son perfectas? Voltéeme a ver ¿Usted cree que lo que yo hago es perfecto hermano? No, entonces Dios dice No he hallado perfecta tu sobra Mejor vela, arrepiente Te dice el Señor Ay hermano ¿cómo me dice a mí que me arrepienta Si yo solo en la iglesia ando Usted pasará solo en la iglesia Pero hay muchas cosas que tiene que arrepentirse Y si usted me dice que no Está siendo mentiroso a Dios Y Dios dice que te arrepientas. No soy yo, es Dios el que te dice A ti que estás aquí Y a ti que me vas oyendo a través de la radio Que te arrepientas Que todavía, mira que, que pero ando muy mal, hermano. Pero estás vivo, respiras, tienes una oportunidad muy preciosa, todavía. Por mal que andes, Dios te perdona todavía por mal, hermano. Porque haya hecho, mira lo que hice ayer. Hice esto, hermano Jonás. Pero mira, todavía estás respirando. Todavía tenemos oportunidad, hermanos. De no desaprovechemos esta oportunidad. Que se nos está regalando el día de hoy se nos está advirtiendo temprano este alimento es temprano todavía tenemos oportunidad hay quien ya condenó al hermano hay quien ya condenó a la hermana pero Dios todavía no te ha condenado. El hombre ya te condenó, la mujer ya te condenó Pero Cristo te está esperando y te está dando Una oportunidad de que te arrepientas. Que te pongas a cuentas este día Que vuelvas en sí Señor te Pequé pero aquí estoy arrepintiéndome Señor Mire hermanos no esperes Ay es que abren hasta las 8 la iglesia y, y yo tengo que mire si siente arrepentirse Y me va escuchando a través de la radio Ahí donde está levante su mano Y pídale perdón a Dios Hermano pero no me están viendo Pero ahí hay ángeles en el cielo Que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en el reino de los cielos Ahí levante su mano y pídale perdón a Dios Porque Dios se está escuchando todavía Dice, dice arrepiéntete Dice el Señor porque si no vendré sobre ti Como ladrón Como un ladrón ¿Sabe una cosa amados hermanos? ¿Alguna vez a usted lo han asaltado? Levante la mano a alguien que lo hayan asaltado alguna vez ¿A usted lo han asaltado? ¿A usted también hermano? ¿A, ¿A usted también hermano? ¿A quién más los han asaltado? Hermano, usted ¿Usted se imaginó que ese que lo asaltó Iba a traer una pistola? ¿Usted se imaginó que iba a sacar un cuchillo? ¿Usted lo miró amigo? ¿Sí o no hermano? Usted hasta le dijo Hola, ¿cómo anda? Y qué tremendo diablo mentiroso hermano A mí me asaltó una vez un, y un chaparrito, hermano. Y me, y me sale el chaparrito. Y me dice: Hey, ¿qué horas tiene? Por ya no uso reloj, hermano. Y le digo: Mire, que son las cuando volteaba, Ya tenía la pistolota enfrente de la nariz, hermano. Mire, hermano. Así vendrá el Señor cuando tú menos te imagines, hermano. Y sabe que te va a desarmar completamente. Mira, el enemigo así anda también, queriendo ver cómo desarma a los cristianos. El cristiano, mire La Biblia habla de un Ejemplo que pone cuando Gedeón Fue a las aguas Le dice, llévalos a las aguas Y el que se acueste A beber agua Como el perro lame el agua que le hace, Dice A ese quítamelo, ese no me sirve para mí Para nada Porque se aventó, él lo que quería era beber agua él no le importaba la guerra, él lo que quería Era saciarse él Pero el otro no Los otros se hincaban mire con una mano la espada y con la otra bebían y así Bebiendo agua pero al mismo tiempo viendo para los lados ¿Por qué el Señor puso ese ejemplo porque el que está mire usted puede gozar de todo lo que usted quiere en la tierra Pero alerta si ¿Sí me entiende usted hermano puedo ir a, a, a, no, al cine no Puedo ir a la playa hermano vaya hermano hermano pero dicen que en la playa hay pecado. En la playa hay pecado Salga a la puerta de la casa suya Y hay pecado hermano Ay hermano pero en la, en la playa Hay una mujer en bikini Pues no se vaya a ese lugar Vaya hacia un rinconcito Donde usted pueda andar solo Ahora hermano ¿Cómo va a ser pecado ir a la playa? Si Dios hizo la playa ¿Usted cree que la hizo para los mundanos hermano? No me la hizo para nosotros Ahora como te vayas es otra cosa Pero yo, yo a mí me gusta la playa Es más un día esto Hacemos excursión para la playa hermano Y no y no estoy hablando de mentiras Es la verdad Nos vamos a hacer una excursión Ya todos para el mar Amén hermano Que en el mar La vida es más sabrosa <ríe> Amén hermano Pero vamos a, a regresar al tema Fíjese No nos vamos a salir Ahora fíjese En lo que dice la palabra Dice La responsabilidad del hombre De, de estar preparado Amén hermanos De estar preparado Por eso el Señor dijo ¿Quién es el El, el siervo fiel y prudente? ¿Quién? ¿Quién? No está diciendo el pastor, no está diciendo el ministro No está diciendo lo de la alabanza Él hace una pregunta y, y en signo de pregunta dice ¿Quién? en el versículo 45 Dice ¿Quién es el hombre fiel y prudente? Quien cuando venga su Señor lo haya haciendo así Buscando estar bien delante de Dios Amén hermanos Ahora vamos a leer primera de Corintios Ah, ah no pero primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 Primera de Tesalonicenses 4.16 Cuando lo tenga diga amén Amén Primera de Tesalonicenses 4.16 En lo que usted lo busca yo se lo leo Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 16 dice Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo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 Por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras Dice el 16 porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo, Escucha esto Y los muertos en Cristo resucitarán Primero está hablando los que murieron con Cristo en su corazón Ellos van adelante que nosotros El 17 dice luego Nosotros los que vivimos Por ejemplo ahorita que estamos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Juntamente con ellos Significa que al mismo tiempo Si ¿sí me entiende Juntamente con ellos Seremos arrebatados Dice y nos en, en, Y nos encontraremos con Cristo en los aires ¿Cómo está eso que nos encontraremos Dice que el Señor Vendrá con sus ángeles Y los que hemos quedado seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo en los aires. Para usted, ¿qué significa la palabra encontrarse? Encontrarse. Encontrarse es que alguien viene y usted va también y en medio del camino se encuentra. Pues así dice la Biblia. Dice, y los que hemos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos juntamente con Cristo en los aires. Ahora, ¿por qué nos vamos a encontrar? ¿Por qué este cuerpo corruptible Será cambiado a uno incorruptible Porque para estar a la par de Cristo No podemos estar a la par con este cuerpo ¿Sí me entiende Lo único que nos separa en este momento De estar a la par de Cristo Es este pellejo hermano Este, este pellejo Es el único que nos está apartando Mire voy a poner un ejemplo Si usted ya no tuviera este cuerpo Usted estuviera ahorita en este instante A la par de Jesucristo A la par oiga hermano Jonás será posible Que yo estaría a la par de Cristo no no Será posible va a estar a la par de Cristo mire esas manos que usted tiene Ahorita esas manos tocarán el rostro del Señor esas manos de la mano irán con Cristo hermano caminarán con Cristo Estaremos a la par de Jesucristo y eso Dice la Biblia nos encontraremos con Cristo en las nubes Para estar con Él por una eternidad Amén hermanos Entonces ahí dice los que hemos quedado Seremos arrebatados Escuche bien en, en muchas escrituras Habla dos estarán Moliendo en un molino El uno será tomado el otro será dejado Dos irán por un camino El uno será tomado el otro será dejado Dos estarán durmiendo En una cama Por eso mujer Por eso hombre Si tú buscas de Dios y tu mujer no, qué triste sería que aparezca tu mujer y tú no aparezcas ese día. Qué triste sería que tú aparezcas eh, hombre y tu mujer no aparezca ese día. ¿Sabes amados hermanos? Por eso yo siempre he invitado a que no se duerman sin orar. Porque cuando ustedes oran antes de dormir... Le dicen al Señor perdóname Señor si te he ofendido en este día entonces en ese momento la sangre de Cristo lo perdona Señor si tú vienes en esta noche llévame contigo, llévame contigo eso quiere decir que si el Señor aparece como ladrón hermano usted ya se puso en las manos de Dios Usted ya se encomendó su vida en las manos de Dios y entonces si el Señor aparece hermano usted se va porque usted mire aunque le haya fallado Pero esa noche usted se puso a cuentas con Dios cada vez que oramos nos dan oportunidad de ponernos bien con Dios Amén hermanos cada vez ahora cada vez que nos levantamos hay que orar ¿Por qué? ¿Por qué? porque si Cristo no vino, no vino esa noche puede ser que este día venga Y si esta noche y si este día me voy a, a salir a la calle Sé que me voy a enfrentar con peligros, con trampas con, con cosas que Satanás pondrá para hacerme caer o desviarme del camino Entonces cuando tú te encomiendas en las manos de Dios Y al ponerse en las manos de Dios amados hermanos El Espíritu Santo toma control Mira amados hermanos si Dios no ha venido a esta tierra Es gracias a usted todavía Porque el día que usted ya no está en la tierra Para qué Dios quiere esta tierra Si el día que ya los cristianos Mire y los están desapareciendo Los están decapitando Los están quemando Mire más vale a esa gente que anda haciendo eso Que, que se calmen Porque si lo siguen haciendo Y pónganle que nos lleguen a matar a todos Hermano no me importa Ah que te van a decapitar. Gloria a Dios Por un ratito va a ser el dolor Pero por una eternidad el gozo y la alegría Jesús dijo no temas al que mata el cuerpo Más bien teme aquel que puede destruir tu alma Y echarla al infierno El que te mata el cuerpo un favor te hace hermano. Vaya que le hagan el favor a Afganistán hermano Y después regrese, Hermano un favor Porque mire ciertamente da temor Nos van a matar hermano Ay ¿qué hacemos hermano huyamos Mira donde, donde vayas a huir Cuando a ti te toca Te toca y cuando no te toca No te toca Cuando te toca aunque te quites Te toca y cuando No te toca aunque te pongas No te tocaba Entonces no es el tiempo Si usted va a morir eso no hay duda Pero no sé cuándo No sé qué día Pero mientras vivamos, sirvamos a Dios Mientras sirvamos, mientras vivamos en esta tierra gocémonos en la presencia de Dios Mientras estén nuestros pies en la tierra Hay que darle gloria a nuestro Dios, amos hermanos Y hay que darle honra a ese Dios maravilloso Amén hermanos, amén hermanos Entonces la palabra de Dios dice en primera de Tesalonicenses: Dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios descenderá del cielo Amén hermanos Ya le voy a ir terminando Mire la naturaleza Repentina de este evento La encontramos en Primera de Corintios 15 51 Wow vamos a leer un poquito la Biblia Primera de Corintios 15 51 Cuando usted lo tenga Dígame Primera de Corintios 15.51. La naturaleza repentina O sea que es de repente De este evento La encontramos en 1 Corintios 15, 51. Amén, hermanos. Lo tenemos. Dice la palabra. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Oiga, hermano, esto es un misterio. Dice, un misterio es algo que, que, o sea, como algo que es misterioso. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo será el día de la venida de Cristo? Pues Pablo está dando como un, un misterio a revelar. Y le dice... Primera de Corintios 15 51 dice He aquí os digo un misterio No todos dormiremos, no todos Pero todos seremos Transformados en un Momento, en un abrir y cerrar De ojos a la final Trompeta, oiga lo que dice Aquí, porque se Tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles Y nosotros seremos transformados Amén hermanos Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal de inmortalidad Dice este misterio dice hermano no todos dormiremos Dice no todos dormiremos O sea eso quiere decir que el día que Cristo venga no todos vamos a estar muertos hermano El día que Cristo aparezca no todos vamos a estar muertos ¿Por qué quiere decir eso? Eso quiere decir que puede ser que hoy venga el Señor Es un ejemplo nada más Quiere decir que no todos estarán muertos No todos dormiremos, no está hablando de dormir Por eso es que la gente cree que el rapto Va a ser de noche hermano El, rap, el, el arrebatamiento Ya voy yo Que rebeldía hermano Mire El arrebatamiento la gente cree Que va a ser de noche Y ese es el, el, el problema Está aquí, la Biblia dice Todo ojo lo verá, usted de noche no va a ver Nada hermano Mire por eso es que la gente se preocupa de, de buscar de Dios de noche Y en el día hermano se le olvida que es cristiano En el día anda hablando Malas palabras, anda oyendo música Mundana, en el día anda metido Aquí, anda metido en paris, anda metido En fiesta y en la noche ay Señor ahí voy Para el culto Señor a buscar tu presencia Y en la noche Señor Todo esto mire el Señor vendrá Dice y todo ojo le verá Dice la Biblia todo ojo le verá O sea usted no sabe hermano Pero el Señor aparecerá Cuando menos te imagines. Por eso será un caos Dice la Biblia, los freeways se van A, a congestionar hermano eh, Los freeways, todos los freeways se van A, a, a, a congestionar eh, Los aviones Se van a caer, amados hermanos Fíjese esto Muchos de los que vuelan aviones son cristianos No sé si usted sabía eso En todos los aviones hay una mentada Caja negra, cuántos sabían eso hermano Y sabe que Buscan la caja negra porque la caja negra es contra incendios Contra explosiones, contra lo que se le venga Porque esa caja negra registra las últimas palabras del piloto ¿Y sabe cuáles son las últimas palabras del piloto? Escuche esto, cuando han recopilado esas cajas Y han oído todos dicen Dios mío Dios mío ayúdanos ¿Por qué dicen Dios mío? Porque saben que en el último instante de la vida. El único que los puede ayudar es Dios. ¿Por qué no dicen? Juan Pablo II ayúdanos. Oh, Santa Teresita de no sé quién. No todo el mundo dice Dios mío. Porque ahí se acabaron los santos hermano. El único poderoso que puede ayudar a la humanidad se llama Jesucristo El único que puede dar salvación es Jesucristo El único que perdona los pecados es Jesucristo El único que te puede salvar a ti y a mí se llama Jesucristo Nadie más amados hermanos Pues la caja negra registra las últimas palabras Dios mío, Dios mío Oh my God En inglés ¿no? <ríe> Y todo eso hermano ¿sabe por qué? porque esas son las últimas palabras, la gente sabe, todo el mundo sabe, aún los ateos los ateos dicen yo no creo en Dios, si no creer en Dios entonces por qué está en contra de Dios, porque sabe que hay un Dios ¿Por qué por, el ateo dice yo no creo en Dios porque sabe que hay un Dios y tiene y como sabe que hay un Dios no quiere creer en él porque sabe que ahí está, si ¿Sí me entiende entonces todo el mundo sabe que Dios es Dios, amén hermanos Amén hermano Ahora dice la Biblia en ese versículo que leímos En el 51 Lo tiene Dice He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos Y a la final trompeta Porque se tocará la trompeta Ahí dice porque se tocará la trompeta Eso significa porque eso va a pasar hermanos A la final trompeta A la final trompeta O sea hermano que esa última Trompetazo que se va a oír Va a ser el eh, eh, trom mire, Trompeta cuando dice la final Trompeta es esto escuche bien No espere oír un turú, turú, turú, turú, turú, turú. No, no es esa trompeta que está hablando Ahora el ejemplo De la trompeta es porque Las trompetas sirven para alertar Si ¿Sí me entiendes O sea lo que está hablando es la última Advertencia que Dios está haciendo La está haciendo hoy en estos tiempos Mire hermano toda iglesia Escuche bien Y esto va para aquellos que me van a escuchar Toda iglesia Que predique la sana Doctrina Que no sea parte del evangelio Correcto Toda iglesia que se santifique Y viva una vida recta Será pedreada en estos tiempos Será hermano Vituperada será blasfemada esa iglesia, esa iglesia será mi hermano calumniada completamente Esas iglesias donde se está predicando la verdad en esto porque mire de millones de iglesias Son poquitas contadas con los dedos las que están hablando la verdad Son contadas con los dedos hermano así mire la, la busca usted con lupa porque ya no se encuentra Hermano pero hay miles de iglesias Podrá haber miles de iglesias Pero no todas están en la verdad Mire hermano Las iglesias que predican la santidad ¿Sabe cómo le llaman? Religiosas Mire hermano usted vaya Mire usted dígale, ¿Y aquí le iglesia va? No pues al pueblo de nacer ah, Esa iglesia es religiosa Ese pastor es religioso A las hermanas a la fuerza Quiere que se pongan falda A las hermanas a la fuerza Quiere que se pongan la cubiertita Hermano a mí no me interesa Usted puede venir hasta en, en tanga Si quiere hermano Que al cabo quien se va a perder es usted no yo a mí me interesa mi familia lo primero que Dios Me va a pedir cuenta no es por ustedes hermano lo primero que Dios me va a decir es dónde está Tu esposa y tus hijos y después vendrán ustedes pero primero en la casa este Josué dijo mi casa Y yo no dijo la iglesia donde voy dijo mi casa y yo serviremos al Señor, o Seamos amados hermanos en pocas palabras Lo primero que Dios te va a pedir cuenta a ti es por tu familia Cómo está tu familia Cómo tienes tu familia Cómo está viviendo la familia tuya bajo tu techo Qué está solapando y qué no está solapando Dentro del techo de tu casa Amados hermanos no se preocupe tanto por los hermanos Hay quien quiere andarle arreglando la vida a los hermanos Preocúpese por arreglar la suya primero Y después preocúpese por los demás Si ¿Sí me entiende? Ay que aquel hermano anda mal, que aquel anda mal Olvídese de aquel, olvídese del otro Preocúpese por su vida espiritual ¿Cómo anda usted? Y después que arregle su vida Trate de ayudar a arreglar a Las demás pero primero arregle la suya Entonces amados hermanos Toda iglesia en estos tiempos Voy terminando, toda iglesia Que en estos tiempos esté Predicando, mire hermano ¿Por qué cree que las iglesias como esta Vaya vamos a poner, yo no puedo hablar Por las demás ¿Por qué tantas divisiones a cada Ratito hermano que aparece un tal que Que ama tanto a Dios que está tan Dolido que hay y mire hermano y cómo es Posible, cómo es posible que, que solo les Eche un poquito de maicito a los hermanos Y como pollo solo andan aquellos comiéndose El maicito que les aventó y al rato se Lo lleva como pollo y ya están metidos en Otro lugar Hermano, ¿cómo es posible?, digo yo, es porque hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios primeramente, y la segunda es que no están apercibidos, amados hermanos Mire, hermano, yo le voy a dar un consejo a todos los hermanos, no a la iglesia del puente de San no a todas las iglesias en, en general, porque este mensaje lo van a oír en todos lados. Mire, hermanos, no estamos en momento de perder el tiempo. Hermano, ya no estamos en esos tiempos, hermano. Mire, yo oía un reportaje De un hermano que decía Ya no se predica La santidad Ya no se predica salvación Ya no se está predicando La venida del Señor Ahora lo que se predica Es el puro dinero Y yo lo oí A ese hermano escribir eso En, en una foto y cuando Yo lo oí sentí de ver Hace cierto pero al mismo tiempo Volteé a ver la foto y lo quedé viendo a él Y dije yo Cómo este hombre puede hablar de eso si yo un día lo invité a venir a predicar a esta iglesia y sabe que me dijo por cuatro días le cobro cinco mil dólares y cómo es posible que este hombre esté diciendo que ya no se predica de esto que ya no se predica del otro y a la hora que se le invita a predicar cobra cinco mil dólares por cuatro días hermano ¿En ¿Qué estamos ahorita hermano estamos en tiempos cuando la gente habla porque tiene boca. Hoy en tiempo usted no le crea ni al pastor que está ahorita frente a usted. Usted créale a Cristo, lea la palabra. Si yo le digo que Cristo viene, no lo crea porque yo se lo digo, sino créalo, porque la Biblia dice que Cristo aparecerá a la final trompeta cuando usted menos imagine. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos Y nos encontraremos con Cristo en las nubes, vamos, hermanos. Si yo me llego a perder un día no va a ser por culpa de alguno de ustedes va a ser porque yo quise perderme Si usted se llega a perder un día no va a ser culpa mía no va a ser es que el pastor tuvo la culpa La culpa de qué tuvo el pastor es que él no me obligaba a orar Amados hermanos Dios no obliga a nadie es más si usted quiere ser cristiano sea cristiano Y si usted no quiere ser cristiano no sea cristiano Ay pero pobrecito Dios si me llego a ir yo de los caminos de Dios Pobrecito Dios de qué hermano, es que yo soy, yo soy el, el más importante en la iglesia Hermano aquí el más importante se llama Jesucristo Aquí nadie es importante, aquí el único importante es Jesús Si sí, necesitamos estar en la casa de Dios Pero de que la iglesia hermano desaparecerá porque alguien no deje de, o deje de venir No hermano, la iglesia no está fundada en las manos de una persona Cristo fundó la iglesia allá en el Getsemaní amados hermanos cuando derramó Su sangre la iglesia no depende de un Varón si el hermano Jonás un día falla Lo quitamos Vendrá otro mejor que el hermano Jonás ¿Por qué? Porque Dios mientras está en el trono de gloria Él es todopoderoso amados hermanos Y Él no dejará que la iglesia caiga Él levantará a alguien con una doble O tres veces unción Porque Dios es Dios amados hermanos Entonces al que le conviene Estar bien es al hermano Jonás La iglesia de Dios Y la iglesia no son estas paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros, amados hermanos. Ay, me voy a ir al mundo porque el pastor falló, amados hermanos. Si el pastor falló, yo no tengo los ojos fundados en un hombre. Yo sigo teniendo mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Es en Jesucristo donde tienes que poner la mirada. El hombre te va a fallar. Oiga, pobrecitos, saqueos hermanos que se decepcionan cuando el pastor le falla, hermano. Qué triste hermano ver a aquellas iglesias que cuando el pastor falla la iglesia se desanima Ya no vienen al culto porque falló el pastor Amados hermanos no quiere decir que el hermano Jonás no puede fallar A lo mejor hermano Jonás no, no, no a lo mejor yo estoy agarrado en la mano de Cristo Amén hermano pero, pero nunca ponga la mirada en un hombre con eso le quiero decir todo Ponga la mirada en Cristo Usted está diciendo Hermano nos está adelantando Que un día va a fallar No hombre que el Señor Reprenda al diablo Yo estoy agarrado Ha sido atado Al Señor Mi esposa me decía Jonás tú ni dormido Puedes tener paz Porque dormido Ahí estás pensando Y soñando en la iglesia Y le digo ¿Y tú cómo sabes? No sé Se te mira me dice Que, que no Ni dormido Hermano Y es cierto hermano Yo anoche durmiendo. Tuvo un montón de sueños y cosas hermano Yo creo que pensé más de dormido que despierto Pero no vengo a hablar de eso Vengo a hablar de esto otro Voy a terminar Ya, ya, hoy sí ya le termino hermano. El arrebatamiento Amén hermanos Para los cristianos verdaderos Será bienvenido Pero para otros será una gran tribulación Ahora repito esto Hemos sido suficientemente advertidos ¿sí o no hermanos No tienes una excusa Eres suficientemente advertido de estar preparado Entonces necesitamos estar velando amén Ahora lo que ya les dije las iglesias Voy a terminar con eso Las iglesias hermano tienen que prepararse Amén porque estamos en guerra todavía Mira hermano las iglesias más señaladas Las iglesias más criticadas Dice hermano, yo no conozco a mucha gente y sabía usted que hay gente que me odia y nunca me ha visto. ¿Sabía usted eso? Dice ese pastor Jonás López. <ríe> y ni me han visto nunca, hermano. Y ay, y aquí le dice, no, pues al hermano, allá con el hermano Jonás, un güerito alto, azul, delgado. Y le dice, ay, ese pastor. <ríe> Fíjese hermano, y yo sin conocerlos hermano Y no me quieren Y digo yo, bueno y, esto, y ahora que me conozcan hermano Sin ver, y nunca han estado ¿Sabe? lo que me gusta más de todo esto Es esto, esto sí me gusta Que le dicen a los hermanos No vayas a la iglesia del hermano Jonás Y decirle a una persona no vayas Es como decirle vayas, vayas Córrele Entonces le dicen al hermano, no vayas a ir nunca a la iglesia Del hermano Jonás, porque ese hombre es religioso Entonces la gente dice, ¿por qué será que no quieren que vaya? Yo voy a ir a ver qué hay. Y cuando llegan, y, y vamos a orar por el mensaje la palabra. Y usted aparece, dice, el, el más peinado es el pastor. El que traiga el reloj más bonito y el que traiga el saco y esto y el otro. El más combinado es el pastor. Y aparece un pastor con unos zapatos que ni los lustra, hermano con una camisa del Guarma, toda despintada, hermano. Que hasta yo mismo decía cuando la estaba planchando, santo, Dios, qué bueno que va a llevar saco, Dios. Porque esta está más despintada que la iglesia, Dios. Ahora fíjese, hermano. Y cuando aparece el hermano Jonás y la gente, todo que malo mal lo que le habían dicho y empiezan a ver al gordito. Y dice, sí, bueno, hermano, y este era el que no querían que viniera. Y aparece el gordito diciendo, diciendo estas palabras, como ladrón en la noche vendrá el Señor. Predicando de santidad, predicando que nos apartemos del pecado, predicando que nos afirmemos porque Cristo viene pronto, predicando que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, ¿y por qué no querían que lo oyera? ¿Por qué no querían que viera el chaparrito? Porque el chaparrito predica que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No querían que fueran a la iglesia hermano Jonás Porque la iglesia hermano Jonás No predica el pastor Jonás López ¿Quién predica entonces? Predica el Cristo de la gloria Él es el que nos habla cada noche Él es el que nos habla en esta noche Todos los días Él nos habla Él es el, el Espíritu Santo Del Dios de los cielos Es el que habla cada día en esta iglesia mamá. Yo te pudiera predicar lo que tú quieres oír De veras hermano Mira, hermano, si, si yo, si yo usara la Biblia para lucros personales Yo no manejara el carro que ando hermano Si yo usara la Biblia para lucros personales Yo no viviera en esa casa que estoy viviendo Si yo predicara la Biblia yo puedo hablarles Yo puedo a ustedes hablarles ya, ya terminé Ya cerré la Biblia, ahora esto ya es personal Yo les pudiera hablar a ustedes Que la Biblia dice porque la Biblia lo dice Que aquel que es instruido Haga partícipe de toda Obra buena aquel que lo instruye Y yo les pudiera hablar un mensaje De esos hermanos y este día Sacarles una ofrenda irme a comprar un traje Pero bonito con zapatos de charol Y hasta brillan hermano Ahora lo pudiera hacer Y no pecaría sabe por qué Porque es la verdad Es la verdad hermanos Ahora no lo hago No porque no lo pueda hacer, sino porque Cristo no me mandó a, a predicar de, de dinero. Cristo no me mandó a predicar de bienes económicos. Mire hermano, Cristo me mandó a predicar de su venida, de su muerte, sepultura y resurrección. Cristo me vino a, a me mandó a traerles un mensaje De santidad. Cristo me mandó a abrirles los ojos a ustedes que andan viviendo como que Cristo no viene pronto, hermano. Cristo me mandó a decirles que Él vendrá y aparecerá en el tiempo que ustedes menos se imaginen. En el tiempo de que nosotros menos nos imaginemos. Ahora le voy a decir una cosa, hermano, porque ya terminé. Yo los quiero mucho, hermano. De veras, hermano. Mire, se lo digo de lo más profundo. Yo lo quiero mucho hermano Y mi, y mi corazón hermano Cuando yo estoy llorando en veces Yo lloro mucho, lloro mucho y, y, y lloro ¿sabe por qué lloro? Porque yo le digo Señor Gracias por la iglesia, el pueblo de Nazareno Señor Porque hay luchas y empujones Pero aquí estamos amados hermanos. Hay luchas Empujones y estirones como sea Pero un día llegaremos a la presencia Del Dios de los cielos Y yo sé que usted también me quiere Yo lo siento hermano Yo siento que al igual que yo, usted también me quiere. Y juntos vamos a empujar esta carreta. Juntos vamos a llegar al reino de los cielos. No importa cómo lleguemos si despeinados, chimuelos, estrujados, pero vamos a llegar, amados hermanos. Estaremos un día, y qué bonito sería cuando diga mire quién viene allá, mire quién viene allá. Le, le dice usted a Jesucristo.